Hola, bienvenidos a nuestro primer programa de sonido electrónico. Mi nombre es Álvaro Diez y voy a dedicar este podcast al sello Cocoon Recordings de Frankfurt, Alemania. Y voy a hacer mención especial a tres artistas concretos de nacionalidad alemana, como son Pich Dan, el dúo Pich Dan, Dominik Eulberg o Sven Baff. Cocoon Recordings es la evolución de un proyecto que empezó a través de, de un personaje muy conocido a nivel mundial ya, como es Sven Bath. Sven Bath eh, es de Joker y productor, pero también, como todo chico joven, empezó a salir por la ciudad de Frankfurt, su ciudad natal, en Alemania. Y salía por, por dos locales, concretamente el Dorian Gray y el Vogue. Este último local, el Bogue, eh, terminó, terminó siendo propiedad suya desde, desde el año 1988 lleva regentando este local y acabó, bueno, eh, acabó, después de ser durante varios años el famoso The Omen, acabó por ser el, el actual Kogun. Cocuna eh, ha desembocado en, en varias facetas, aparte de club de música electrónica y entre ellas la de sello de música electrónica, actualmente más orientada al techno house. Eh, es organizadora de eventos, promotora y vamos a empezar a hablar por Pijan Dan, que es un dúo alemán eh, actualmente afincado en, en Mallorca. Estos dos artistas han, han estado vinculados al, al sello Cocoon durante bastante tiempo, pero antes de dar sus primeros pasos con Sven Vaz, ligados a Sven Bad, eh, tuvieron la oportunidad de sacar sus primeros temas con el sello Sadie Records. Después de, de esta etapa en Sadie Records, Cocoon eh, les abrió las puertas de una manera... Impresionante. Tuvieron una expansión bastante amplia, un reconocimiento a nivel internacional y se consagraron como productores y remezcladores. Después de esta colaboración con Cocoon y de esta vorágine de producciones que lanzan Dan, eh, en el año 2004 crean su propio sello, Submission, eh, en el cual eh, hay que destacar eh, Submission Sessions, um, un álbum, un recopilatorio, con temas suyos mezclado, mezclados por ellos mismos. Pero esto no impide que puedan seguir trabajando con Cocoon y así es como ocurrió después de pegarse una buena serie de sesiones en el Cocoon, en Amnesia Ibiza en el año 2007. Esta continua colaboración llevó al final del verano de 2007 a realizar otro álbum editado por Cocoon por nuevamente que llevaba el título de Imagine. Y ahora os vamos a dejar con este tema de After Ibiza, que he comentado antes, el cual es muy llamativo, con una melodía muy fresca y una base techno House muy bailante. el tema de Pijan Dan y ahora vamos a, a continuar con otro tema de un reconocido productor actualmente cuyo nombre es Dominic Hoover y la gente se preguntará qué pinta Dominic Eulbert con el sello Cocoon. Se ha sacado un, un álbum recientemente titulado Bionic con el con el sello Cocoon. Es verdad que se nos ha hecho a todos muy raro, pero ha destapado su faceta de producciones más bailables de las que nos tiene acostumbrados. Y como comentarios biográficos de Dominic Ulbert, reseñar que es un, un chico alemán eh, nacido en el año 1978 en la región de Westerwald, pero posteriormente se desplaza a Bonn, donde estudia geografía ecológica. ¿Y geografía ecológica por qué? porque siempre ha sido un gran admirador de, de las aves ornitólogo y es una persona que cuando no está produciendo música se dedica simplemente a pasear, a estar en contacto con la naturaleza en especial con las aves esta influencia de la naturaleza se deja ver mucho en sus temas por ejemplo en su álbum Flora y Fauna que quedó en el año 2004 entre los cinco mejores votado por los suscriptores de la revista alemana Groove, una revista de música electrónica muy popular. Es un productor y aparte remezclador, porque además se consagró su nombre, Dominique Ulbert, gracias a remezclas que hizo a DJs y productores de la talla de DJ Hell, Roman Flagel, Le Sacker, This Farz o Nathan Fake, por ejemplo. Y aquí os dejo con, con su tema Lovenzan Luftwaffe. que es la colaboración que ha hecho con Cocoon y ya digo es una base de pista de baile más que de música de ambiente que es a lo que nos viene acostumbrados en el sello Traum por ejemplo o con base o melodía minimalista que es su, su faceta habitual y como me ha llamado tanto la atención he decidido meterlo en este podcast para ver que también Dominic sabe hacer otro tipo de música haber escuchado a Pijan dan y a Dominique Eulber viene bien hablar un poco de Svenbad hemos hablado un poco en la introducción del programa acerca del sello y la vinculación que tiene Svenbad obviamente pero ahora hacemos datos autobi autobiográficos de Svenbad comentando que es un, es un chico la verdad es que de, de mi opinión un tío que está como una cabra es una persona que sabe fusionar gran variedad de estilos lo ha hecho durante toda su vida llevando música desde el trance, el tecno hipnótico, al tribal, al minimalista hasta lo que actualmente pincha en el Club Cocoon. es un techno house con una base bailable y después de tantos y tantos vaivenes musicales ¿por qué derivan este techno house? pues fue cuando conoció el house de Estados Unidos música que importó y difundió aquí en Europa lo cual llevó como no a dividir el sector musical en Alemania gente que decía que Estaba loco, que no iba a ir a ningún sitio con eso, y gente que estaba encantadísima con esa influencia hausera de Estados Unidos y que alababa discos como Accident in Paradise, que fue su, su primer trabajo y que tuvo muy buena crítica. Fue acogido no así como trabajos sucesivos de Harley Queen, The Robots and The Ballet Dancer, el cual recibió una crítica bastante pésima, sobre todo por parte de la prensa británica y como anécdota comentar que. Tuvo algún, algún rifirrafe en los medios con artistas como Afex Twin a, a los cuales acusaba de, de realizar sonidos distorsionados y depresivos y que era un reflejo de, de, de la sociedad británica. El caso es que estuvo remezclado por artistas de la talla de Underworld, Speedy J o David Holmes, lo cual pudo darle un apoyo en venta sustancial. Ha continuado produciendo y realizando mucha, mucha música hasta la actualidad y aparte de, de productor, todos sabemos que es Randy Jockey y sigue realizando sus sesiones en Kokun Frankfurt, en Kokun Ibiza, en Kokun Ibiza con una temática especial cada año, derivada de su narcisismo, quizás se podría decir, de las pintas que llevaba a las discotecas cuando era joven, porque le encantaba, le encantaba disfrazarse. cuando acudía a las discotecas Vogue o Dorian Gray siempre no, nunca pasaba desapercibido, desapercibido, siempre llamaba la atención así que aquí os voy a dejar con uno de sus temas que por lo amplio que es eh, escoger alguno eh, era muy difícil así que directamente me he quedado con una producción actual que muestra lo que es Cocoon a día de hoy este tema se llama The Beauty and the Beast. La Bella y la Bestia y el remix es de Eric Prats. Thank <laughs> you. el repaso a nuestro sello Cocoon que le tenemos mucho cariño por esa cantidad de producciones y música tan buena que saca el mercado como la de los artistas que hemos comentado anteriormente Pijan Dan Dominil Keulbert o el propio Sven Vaz nos veremos en el siguiente podcast de sonido electrónico en el que vendrán gente del colectivo 3Castown Community a hablarnos de las referencias de música electrónica preferidos por cada uno de ellos